21. Entonces apareció el zorro en ese instante. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió el principito con amabilidad que se volvió, pero no vio a nadie. Me encuentro aquí, bajo el manzano, señaló la voz. ¿Pero quién eres?, le preguntó el principito. —Eres muy hermoso. —Soy un zorro. —Juega conmigo, ven —le propuso el principito—. Me siento muy afligido. —Pero yo no puedo jugar contigo —le dijo el zorro—. No estoy domesticado. —¡Ah, disculpa! —dijo el principito. Pero le preguntó, después de reflexionar, —¿qué quiere decir que domesticar Tú no eres de este lugar, dijo el zorro. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando a los hombres, respondió el principito. ¿Qué quiere decir domesticar? Los hombres, contestó el zorro, poseen fusiles y cazan, no es nada agradable. Crían gallinas también. Únicamente se interesan por eso. ¿Estás buscando gallinas? ¿No? le respondió el principito Estoy buscando amigos. ¿Qué quiere decir domesticar? Es algo muy olvidado, dijo el zorro. Quiere decir crear vínculos. ¿Crear vínculos? Ciertamente, dijo el zorro. Para mí tú no eres aún más que un pequeño muchacho similar a cien mil pequeños muchachos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Para ti yo no soy más que un zorro similar a cien mil zorros. Pero tendremos el uno necesidad del otro, si tú me domesticas. Entonces serás para mí el único del mundo. Y para ti yo también seré el único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me domesticó. Es probable, dijo el zorro. En la tierra ocurren tantas cosas. Oh, no es en la tierra, respondió el principito. El zorro parecía sumamente intrigado. ¿Es en otro planeta? Sí. ¿En ese planeta hay cazadores? No. Eso es muy interesante. ¿Y gallinas? No. Vaya, —¡Nada es perfecto! —dijo el zorro suspirando. Pero el zorro volvió a su idea nuevamente. —Yo cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Mi vida es demasiado monótona. Todos los hombres se parecen y todas las gallinas se parecen. Por esa razón me aburro un poco. Pero mi vida se iluminará si tú me domesticas. Conoceré un ruido de pasos distinto a los demás. —¡No! Los otros pasos harán que me esconda los tuyos me van a llamar como una música y además mira puedes observar allá abajo los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo no sirve para nada los campos de trigo no me recuerdan a nada eso es muy triste pero tus cabellos son dorados si me domesticas será extraordinario Te recordaré cada vez que mire el trigo dorado y voy a amar el sonido del viento en el trigo. El zorro guardó silencio y miró al principito un largo rato. Domésticame, por favor, pidió. Yo quisiera hacerlo, le contestó el principito, pero casi no tengo tiempo. Tengo que conocer muchas cosas y encontrar amigos. Únicamente se conocen aquellas cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres no tienen tiempo de conocer absolutamente nada. Compran a los vendedores las cosas ya hechas. Pero como no hay vendedores de amigos, los hombres no tienen amigos. Doméstícame si quieres tener un amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? dijo el principito. Debes ser paciente contestó el zorro Inicialmente tomarás asiento un poco distante de mí de esta manera en la hierba yo te miraré de reojo y tú callarás la palabra es fuente de equivocaciones cada día te podrás sentar un poco más cerca de mí El principito volvió al día siguiente Hubiese sido preferible que volvieses a la misma hora dijo el zorro por ejemplo si llegas a las 4 de la tarde yo me sentiré dichoso desde las 3 y a medida que se acerque la hora me sentiré más alegre a las 4 ya empezaré a estar impaciente y a agitarme conoceré el precio de la dicha pero si vienes a cualquier hora nunca sabré cuándo preparar al corazón son muy necesarios los ritos qué es un rito —preguntó el principito. —Esto es algo que tampoco se recuerda ya —dijo el zorro—. Es lo que hace que un día sea distinto a otro día, una hora de las demás horas. Entre los cazadores, por ejemplo, existe un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Debido a eso, el jueves es un día extraordinario. Paseo ese día hasta la viña. —¡No! Si los cazadores bailasen cualquier día yo no tendría vacaciones porque todos los días serían iguales De esa manera el principito domesticó al zorro Y cuando se acercaba el día de la partida "Ah", oh", dijo el zorro "Y lograré Es tu culpa", dijo el principito "Yo no quería ningún mal para ti pero tú has deseado que te domesticara ciertamente dijo el zorro y ahora llorarás le respondió el principito sí dijo el zorro qué ganas entonces gano dijo el zorro debido al color del trigo después agregó Observa las rosas otra vez. Entenderás que la tuya es única en el mundo. Me dirás adiós nuevamente y yo te regalaré un secreto. El principito fue a ver las rosas. Ustedes no son exactamente iguales a mi rosa. Todavía no son nada, les dijo. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie son como era mi zorro que sólo era un zorro similar a otros cien mil zorros pero ahora es único en el mundo porque yo lo hice mi amigo las rosas se disgustaron ustedes son bellas pero están vacías insistió no se puede morir por ustedes indudablemente un caminante cualquiera las creería igual a mi rosa pero ella es más importante que todos ustedes porque yo la he regado porque con mi campana de vidrio la resguardé contra el frío porque con el biombo la protegí contra el viento porque le maté los gusanos con excepción de dos o tres que se convirtieron en mariposas porque he oído sus quejas y a veces cómo se engreía y hasta cómo guardaba silencio porque es mi rosa sencillamente y dirigiéndose al zorro adiós le dijo adiós le respondió el zorro este es mi secreto muy simple únicamente se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial Es invisible a los ojos, repitió el principito para no olvidarlo. Lo que hace tan importante a tu rosa es el tiempo que perdiste con ella. El tiempo que perdí con mi rosa, repitió el principito con la finalidad de recordarlo. Los hombres ya no recuerdan esta verdad, dijo el zorro, pero tú debes recordarla eres responsable de lo que has domesticado para siempre eres responsable de tu rosa yo soy responsable de mi rosa repitió el principito con la finalidad de no olvidarlo